Óptica Boqueto en Puente Alto. Dirección a v e n i d a Concha y Toro, 3093, local 9, Puente Alto. Teléfono, anótelo bien, más 569-5741-3172. Se lo repito, más 569-5741-3172. Red social, Instagram, arroba óptica Boqueto. Variedad de armazones. Realizamos todo tipo de cristales. Contamos con consulta oftalmológica de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas en horario continuado. Lentes completos, armazón, más cristales, antirreflejo desde los 29,990 pesos. Somos sus amigos de Óptica Boqueto.